systems are going, Are you sure? Control is not convinced but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Jokes major tone. The count goes on Four, three, two En el Osis La Fogatera. En el Osis La Fogatera. Esta canción se llama Mi casa en Lando.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 Have always been Blink like the En Radio Oasis Rock and Pop Estamos de vuelta Oasis, Oasis. Rock and Pop Sessions. Sessions En el Oasis La Fogatera Iba caminando por las calles En Papá. En olvido Iba por los parques Con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz Iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Dosis La Fogatera.